ahora sí estamos eh, ya aquí con Pachi reclusa del vegiozar eh, quirol el cartea del eh, becae eh, en primer lugar tenemos que pedirle disculpas porque pues eh, ha habido un malentendido con, con las horas y luego eh, también porque no tenemos señalizado el estudio de radio y los nuestros invitados pues no lo pueden encontrar cuando cuando pasan por delante ven una puerta y, y no saben y no saben qué es entonces desde aquí a nuestro departamento departamento de producción, esté donde esté, le queremos pedir un cartel muy grande de Radio Berriozar, Berriozar y Riatía para que esto no vuelva a pasar. De todas formas, eh, Pachi Reclusa, Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. Eh, vamos a hablar, como os hemos comentado antes, eh, de la segunda milla urbana de Berriozar. Eh, segunda milla urbana que supongo que ya tendréis todo preparado. Sí, ya prácticamente tenemos todos, todos los preparativos y... Y eso, y ya con muchas ganas de que, de que se celebre el este sábado, ¿no?, el siguiente que viene, y, y eso, y ya contando con, con un nutrido... Eh, pues bueno, pues de todo lo que son todos los corredores y, uh -huh. y bastantes invitados ¿Hasta ahora se, se ha apuntado mucha gente? O... Sí, bueno, eh, el, las inscripciones son en realidad el mismo día, lo que pasa que pues eh, por medio de las redes sociales y tal, por el Facebook, ya hemos ya hemos mandado un poco todo esto y, y ya uh -huh. a nivel nacional también te lo tenemos inscrita en el calendario nacional de carreras populares uh -huh. y pues eso, ya hay mucha gente que nos ha confirmado su, su presencia ah, eh, Entonces, digamos que Ya trasciende un poquito los límites de Benriozar, sí. ¿no? ¿Os, os ha, ¿Se ha interesado gente de fuera por, por la carrera? Pues sí, la verdad es que sí. Ya tenemos gente que, que va a venir de Santander, eh, algún algún aragonés también ha confirmado su presencia y luego incluso me llamó la atención porque llamó un speaker de Madrid eh, diciendo que, que se ofrecía tal, a ver si cuánto le podíamos pagar y tal y dijimos que bueno, que, que al final el, el speaker lo tenemos aquí de casa, porque sabía hablar eh, euskera, castellano, entonces dijimos, joder, pues yo qué sé, pero sí, un chico que debe ser campeón de España de 1500 y todo esto y ahora ha empezado, bueno, lleva ya tres años con el, con el tema de, de speaker y así Madre mía, se os ofrecen hasta hasta los speakers eh, no sé si, qué tipo De, de, de trabajo si, si requiere mucho trabajo el, el hecho de organizar una prueba como esta no una milla urbana eh, pues trabajo en sí y lo que tienes es eso de eh, mucha mucho movimiento de gente pues sobre todo los, los que son los sponsors pues los bares toda la, la gente que tiene que estar un poco encima de ellos porque al final sin, sin toda esta gente igual no se podría hacer y luego también la colaboración del, del Ayuntamiento de Berrizar, uh -huh. que es al fin y al cabo quien, quienes son los que dan el dinero pues para que se pueda celebrar el evento y, y eso y más que todo los, los bars y toda esta gente que tenemos que estar encima y para los colaboradores eh, pues el natural y tal, que son uh -huh. los que al final te dan todo pues para pa preparar una pequeña bolsa de corredor y dar a todo a todo el corredor que finalice la prueba. claro eh, Me imagino que en estos momentos de crisis además será difícil encontrar patrocinadores, sponsors y anunciantes varios, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. En los tiempos que corremos la verdad es que hay que estar muy encima de la gente y pues bueno ya de, de años anteriores sobre todo la milla se celebró el año pasado pero también hemos hecho la final de Juegos Deportivos de Navarra eh, el año pasado aquí en, en Berrezar y pues al final como ya te van conociendo la, la gente de la actual Oceligüeta o, Igueta, o los, los que más o menos suelen participar siempre en colaboración pues sí que sí que están encima y saben que, que se organizan las carreras y se hace bien la cosa. Porque cuántas personas os dedicáis A, a preparar la, la milla urbana estás tú pero me imagino que no estarás solo sí no no estamos estamos todo todo lo que es el grupo de becae de, de, de adultos y pues cuando quedan un par de meses o tres pues empezamos a celebrar ya reuniones de cómo lo vamos a hacer de, de distribuirnos los trabajos cada uno y, y eso la verdad es que estaremos alrededor de entre 30 personas o así más o menos y uh -huh. Eh, unas 30 personas para hacer ese trabajo, me imagino que os dividiréis en grupos, algunos para, para sí, conseguir sponsors, otros para, no sé, para, sí. para organizar el recorrido. Sí, la verdad es que sí, el, bueno, el recorrido mira, es una cosa curiosa porque el año pasado lo, me encargué yo y pedí, pedí la rueda métrica a los, a, a los municipales de, de la localidad y pues yo no sé, como había medido tres meses antes luego volvió otra vez y andamos ya con prisas y tal y salieron algunos metros de más y luego la gente se quejaba y decía joder, pues esto una milla no tiene, esto tiene más pero sí, sí ¿Este año lo habéis, lo habéis medido bien? Sí, ahí este, ¿Hay una milla? Este año sí, este ¿Y? año lo tenemos, bien, lo tenemos bien medido y yo creo que no que no va a haber problema ¿Y cuál es el, el recorrido? ¿De dónde va a salir? y de... El lugar es el, el Paseo de los Foros uh -huh. y, y eso pues costa de 1.609 metros una milla Y va a ser el sábado día 22 a las 6 de la tarde. Uh -huh. eh, a, a las 6 de la tarde empiezan las categorías inferiores, ¿no? Luego va... Eso es. Sí, empezaremos con lo que son la categoría de prebenjamines a las 6, a las 6 y 5 benjamines, a las 6 y 10 alevín, a las 6 y cuarto infantil, luego sería cadete y luego empezaría a las 7 menos 5 y empezaría la, la primera milla urbana, uh -huh. que sería la, la milla popular absoluta junto con la local. Entonces correrían la gente del pueblo junto con, con la gente que venga. Y luego tenéis una cosa eh, muy interesante a las sí. siete y media que es la milla de invitados. Sí. Eh, y es que habéis traído gente, bueno, de, de nivel, ¿no? Sí, el año pasado lo hicimos y, y como tampoco teníamos mucho presupuesto, pues eh, no se les dio dinero, pues al final, pues porque como tengo mucha amistad con ellos y tal, al final la gente vino así y este año incluso alguno me ha dicho que oye que venía sin dinero y tal, pero al final se les va a dar 25 euros a cada uno, pues porque son gente que está corriendo eh, muchos de ellos a nivel nacional y se les está dando por ahí pues 200 euros por participar en muchas carreras y nosotros al final, claro, es, es un pueblo pequeño y joder, digo, si damos 200 euros nos quedamos sin, sin, sin dinero, dinero aquí Y entonces, sí, pues vamos a contar este año con, con el ganador del año pasado, Raúl uh -huh. ha quedado eh, Este año ha ganado en Alemania la, la Copa de Triatlón. Antonio Echeverría, que viene de ganar recientemente la, la media maratón de Roncesvalles, se celebró el domingo pasado. Y también es campeón navarro absoluto de, de 5.000 y campeón navarro de cross corto y cross largo. Y luego tenemos al campeón de Europa, Antonio Casado, de Veteranos, uh -huh. que está corriendo con, con nosotros, con BKE. Y pues porque tiene mucha amistad conmigo y, y ha vivido conmigo en, en Ansoin hace años y por eso al final lo, lo lié y lo engañé un poco y eso y luego pues eh, el atleta local también Inigo Monreal, que ha sido olímpico y mundialista, también mm -hmm. contamos con él a bueno, ver si pues. se anima a correr, me dijo como que sí pero la de invitados no sabe si va a correr igual prefiero correr la popular bueno, tenemos un cartel de, de Riel Lumbrón sí. es, esperamos batir la, la, las marcas de la, de la anterior edición en cuanto a asistencia sí sí a... sí se espera se espera este año se espera bastante más gente que el año pasado porque organizamos el año pasado en, en la semana anterior eh, de prefiestas y entonces yo creo que claro también era agosto y estaba la gente pues de vacaciones y tal y este año son son buenas fechas está la gente ya preparándose ya de hecho al haber corrido la media maratón de ronces valles está la gente ya fina con chispa y mm -hmm. con ganas de correr entonces yo creo que sí que que sí que se animará bastante gente. Porque el año pasado cuánta qué participación hubo? El año pasado estábamos cerca de alrededor de 150 corredores o así más o menos y este año yo creo que sobrepasaremos los 200. Uh -huh. A pesar de que decís que que, que esté en esta edición sobrepasaréis lo que lo que se hizo en la en la anterior, supongo que Eh, la valoración de la anterior habría sido buena para sí. llevaros a hacer una segunda edición no sí sí sí la verdad es que sí que estuvimos barajando el haber hecho también una, una carrera de urba, eh, nocturna uh -huh. 3000 nocturno y tal pero al final vimos que la milla pues que la gente igual se anima más porque son distancias cortas y gente que igual no ha pues no se ha preparado mucho, pues, pues claro, al final estás acostumbrado a correr, hay mucha carrera de 5 o de 10 kilómetros, pero joder, una carrera de 1.600 metros, pues la gente igual, mucha gente de lo que son en, fe, en femeninas, las chicas del pueblo sí que se animaron muchas, porque claro, al final dicen, joder, esos pues, kilómetros y medio, oye, pues igual, oye, ya, ya he sufrido un rato, que al final, pues echas cuentas si son 6 o 7 minutos, no no es más. Sin embargo, una carrera de 5 o 10 kilómetros, uf, tienes que estar expuesto ya a un esfuerzo de, de media hora, por lo menos. O, entonces, claro, se nota. ¿Y cómo, bueno, cómo surgió todo todo esto? ¿Cómo fue el... nos reunisteis y dijisteis, vamos a hacer una, una milla urbana? Por... ¿Cómo, ¿Cómo se os ocurrió hacer una milla urbana? Pues la historia fue que pues eso, nos solemos juntar martes y jueves a correr eh, a la City Cuarto en el polideportivo y pues hablando y tal, joder, pues podríamos organizar alguna carrera aquí, pues independientemente de la que se hace todos los años del Cross Lanche Luce. Uh -huh. Y joder, pues sí, tal, no sé qué, y empezamos ahí a darle vueltas y y je joder, pues si una milla, que es una distancia así corta, igual la gente se anima y tal. Y oye, pues pues podíamos hacer y tal. Y al final a base de darle vueltas y a base de calentarles yo la cabeza un poco a, a los atletas de los mayores, pues al final pues parece que, que pues eso se, se hizo y, y bien. muy bien. Eh, BKE, tenéis un aparte de la milla urbana, el Cross Llancheluse, como como has comentado, eh, ¿en qué consiste vuestro calendario? anual, ¿no?, aparte de estas de estas dos pruebas. Pues eh, lo que solemos hacer es, eh, preparamos todos años un calendario y sobre ese calendario nos, nos regimos un poco, vamos haciendo pruebas a las que sí que casi nos obligamos a participar, ¿no?, que pues uh -huh. vienen a ser el cross de Betelu, eh, la media maratón de Roncesvalles que se celebró el año pasado, la Beovia también somos asidos a esa prueba llevamos todos los años no, no, no, no, no, no. y luego la media maratón de Pamplona y, y el cross Lancheluce de aquí pero intentamos meter poco a poco cada año, pues, pues meternos un poco más en carreras de lleno, pues para pa que la gente del pueblo también se anime, porque este año sí que hemos notado que se ha apuntado gente nueva. Uh -huh. ¿Y soléis quedar para entrenar o cómo, cómo suele ser la preparación para esas pruebas? Sí, bueno, solemos eh, juntarnos, lo, lo que te he comentado, martes y jueves a las 7 y cuarto en el polio deportivo. y bueno, desde aquí pues animar a la, la gente que nos esté escuchando, pues eso, que el que se quiera animar, salimos todos los martes, jueves a las 7 y cuarto y, y hacemos una horita más o menos, no hacemos más. Uh -huh. ¿Se puede apuntar todo aquel sí, que quiera? Sí, sí, sí, no hay... todo que... Nada, ni límite de edad, ni nada. Todo el que se quiera animar, oye, allá esperamos a todos. Y todo el que esté dispuesto a estar corriendo durante una hora, ¿no? Eso es. Que, no sé, a mí yo creo que me entraría el plato un poco antes. Chari, Chari dice que no, <risa> bueno, pero me imagino que, no sé, ¿cuántas, cuántas personas me has dicho que eres? Solo salir un grupo de entre 20 y 30 personas. Entre más o menos. 20 y 30 personas. Sí. ¿Y por dónde soléis salir? Pues hacemos itinerarios diferentes, cada día cada día salimos hacia un sitio, el que lleva el mando es un poco Felipe Cerraluki uh -huh. y, y eso, pues unos días nos cogemos nos vamos por, por detrás de las pistas de los cuarteles y así vamos igual hacia Berrioplano y Astañezca y luego volver, otro día solemos subir pues hacia la vuelta al castillo, pues igual bordeando un poquito todo lo que es la orilla del río Arga de la Rochapea, subir de uh -huh. los corralillos y así y son recorridos bonitos, la verdad, para hacer uh -huh. una hora más o menos. Muy bien, eh, pues eh, Pachi Reclusa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, mucha suerte para el próximo día 22, que todo salga perfecto, que haya mucha gente participando y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Agur. Venga, agur.